Un acento inconfundible. Hay buena gente en España, pero mejor va l e mejor r a p i d e t e n e r los de vecinos. Mi fonética revela mi origen, del que no me avergüenzo. Catalá, i r o yo, porque era la Madonna. El acento, la fonética, es una cosa que no se puede borrar. Yo podría hablar un castellano menos abrupto. El culo, reventado. Ah, en no, el, el culo reventado. Pero entonces tendría que poner la boca en forma de culo de gallina. No, seriously, there is no fuss.